Ecos del pasado Durante toda la Guerra Fría en Estados Unidos se investigó el poder de la mente para actuar sobre la materia y de esas investigaciones llegaron conclusiones verdaderamente apasionantes Conclusiones que todavía resonan y sobre las que hoy hablamos en Ecos del pasado con la presidenta Prisma Publicaciones en el grupo Planeta con Laura Falcolara Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Han pasado, fíjate, he estado viendo las fechas, casi 45 años desde el momento en que todo explotó, que fue la presencia de Uri Geller en Televisión Española. Pues sí, exactamente. Hablamos del seis de septiembre de mil cinco, cuando un jovencísimo mentalista aparecía con supuestos poderes telepáticos en televisión, en el programa directísimo, como comentabas, Comigo, y hablando, eh. sí, hablando de ese milagro, ¿no? El de doblar cucharillas y parar relojes, algo que todo nos dejó impactados pues eh, vamos a escuchar ese momento vamos a escuchar un corte para recordar ese instante que marcó un antes y un después es uno de los instantes más importantes en la historia de la televisión septiembre de hace 44 años aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato, sí, en este caso nuestro it's what's The metal is being down. dice que el metal se está fundiendo And soon it's going to like y dice que pronto se convertirá en algo así como plástico concretamente esta esta cuchara yes, yes. que tengo en la mano ha sido, es nueva totalmente y la que la razón por la cual esta, yes, see, adios, está flotando eh, es, very, very and no, no hay calor en also. dice que se va a romper que se funde el metal Las cucharillas, decía Geller, son como de plástico, de plástico en su mente, y las doblaba. Eh, fue algo, un momento importantísimo en la historia de la televisión, ¿eh? Pues sí, la verdad es que, eh, bueno, fue un personaje que durante muchos años estuvo en boca de todos, eh, salió en televisión muchísimas veces, hubo libros, hubo incluso películas. Bueno, fue realmente todo un fenómeno, un fenómeno que no estuvo libre de polémica, un fenómeno al cual muchos cuestionaron y que además dio muchos quebraderos de cabeza a muchas de las agencias internacionales, incluida la CIA. Una de las cosas que se dijeron después, evidentemente cuando pasa algo por como esto, aparece alguno que dice, ¿es fraude, es mentira? Bueno, bueno, pero aparecieron, ¿eh? Por supuesto, sin embargo, fíjate que más de cuatro décadas después y tras muchas acusaciones de fraude, no nada menos que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, desclasificó varios documentos que habían estado reservados y que desvelaban que en agosto de 1973, Geller fue sometido a diversas pruebas científicas para, para confirmar si re efectivamente poseía esos poderes telepáticos a fin de poder hacer uso de ellos para combatir a, para combatir a la Unión Soviética. Estamos en plena guerra fría, en plena lucha de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas potencias intentando demostrar si hay algo más allá, si hay algún tipo de poder que pueda ayudar a controlar al enemigo. Y esos en documentos esas investigaciones estaban al amparo de un proyecto superior de la CIA. Por supuesto, sin embargo eh, antes de hablar del proyecto que yo creo que, que es un tema importantísimo vamos a hablar también de ese momento en que eh, Geller se ve bueno se ve puesto en, en, en cuestión no donde se le denuncia y fue en los años setenta en pleno apogeo cuando randy eh, le acusa de ser un farsante de hecho. Eh, bueno, él llegó incluso a publicar un libro que se llamó La verdad sobre Uri Geller en novecientos 1982 y ambos iniciaron una gran batalla legal, una batalla que les llevó a los juzgados. Eh, estos documentos que se desclasificaron después volvieron a confirmar que evidentemente al menos había algo que no podían explicar la figura de Geller, porque de hecho eh, hay historias relacionadas con él, incluso de cuando era muy pequeño, que no tienen una explicación posible. Y es que Geller nació en 1946 en Tel Aviv, cuando la ciudad era parte de Palestina bajo el mandato británico y sus padres eran judíos, la austríaca y el húngaro. Y a la edad de 12 años conoció un grupo de agentes secretos del Mossad, dirigiéndose a uno de ellos, sin conocerles nada, le acusó de ser espía y... Nada menos que acertó. Cuentan que aquel agente llamado Joab le recomendó que cuando creciera ingresara en el ejército israelí para aprovechar sus poderes. Este joven protagonista, cuando alcanzó los 18 años, ingresó en la brigada de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Israel con ese propósito... Geller resultó herido. Cuentan que en ese momento fue cuando decidió que quería usar esas capacidades en favor de su país y desde ahí arranca su supuesta colaboración con los servicios de inteligencia de diversos países. Incluso llegan a decir que, por ejemplo, eh, Geller fue ubicado, alojado en la habitación colindante la de Gorbachev la noche antes de firmar el trato de desarme. Dicen que su misión era influenciar eh, el pensamiento de Gorbachev la noche antes para que estuviera en predisposición de firmarlo. También, por ejemplo, se dice eh, que lo fue, que fue utilizado, por ejemplo, para entrenar a astronautas. Y es que intentaban que esa telepatía, ese control mental. ...fuera aplicado estando en el espacio. Comentaban, por ejemplo, que la época del Apolo XIV enseñó al personal técnico y a los astronautas... ...para que pudieran ejercitar esa capacidad mental. Eh, reconoce los papeles de la CIA, eh, que recibió recomendación de un científico israelí... ...para que estudiara a fondo eh, cómo podían pues, eh, los astronautas comunicarse entre ellos, incluso con la Tierra, si había cualquier problema. O sea, que bueno, que el tema da mucho de sí. Sí. Cuando nos has dicho la fecha de nacimiento de Uri Geller, este personaje a partir del cual hemos eh, conocido todo lo que se ha conocido después, cuando nos has comentado, Laura, la fecha de nacimiento, he hecho un cálculo rápido, tiene 73 años. Eh, sí, demuestra que o tiene capacidades paranormales o funciona muy bien la cirugía. Porque no, sí, bueno, a, a, algo ha pasado, verdad? ¿eh? Porque <risas> está estupendo, verdad? ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que hace cuestión de un par de años eh, se, se hizo una grabación eh, para Televisión Española, donde tenemos que decir que el hombre se veía bastante bien. Como dice, supongo que hay una mezcla de todo, ¿no? de genética y también pues de, de cuidados extras. Pero en cualquier caso, fíjate eh, que otro de los programas que se aplicó con él, que fue muy interesante, fue el tema de la adivinación por dibujos. Primero se intentó desacreditar eso, porque decían que lo que hacía era haber reflejado en las pupilas del dibujante, aquello que estaba trazando, pero se llegó incluso hacer pruebas aislando al dibujante en otra habitación distinta y él siendo capaz de acertar en un porcentaje muy alto, eh, que es lo que el hombre había había trazado en el papel. Llegó, a, por ejemplo, a precisar cocha, cosas tipo pues eh, que un eh, dibujante pusiera un cohete en un papel y él decir, por ejemplo, que veía una mecha o que veía algo que estallaba. Otro, por ejemplo, eh, en otro caso, pues el, la persona que dibujaba hizo un racimo de uvas y él dijo que veía como todo de bolitas juntas de color eh, Eh, liloso tirando a granate y que además eran un total de veinticuatro, que era el número exacto que había dibujado la persona que estaba encerrada. Realmente un nivel de clarividencia espectacular y que en algunos casos pues, la CIA hizo uso de ella. La CIA se conoció las investigaciones que hacía con él y que hacía con otra serie de personas y con otra serie de hechos a partir de una serie de documentos que aparecieron, que fueron desclasificados, y aparecía la figura de Geller y otra serie de figuras dentro, metidos dentro de una serie de proyectos, pero podemos llamar el, el MKUltra digamos, que englobaba un poquito todo. Efectivamente, todas estas cosas que empezaron bien se fueron desvirtuando y llegaron incluso a ser experimentos de laboratorio utilizando a humanos como auténticas ratas. El proyecto, K, eh, como decía Seneca Ultra, eh, era un proyecto basado en el control mental de un individuo intentando con ello obligarla a cumplir una voluntad en contra de la suya propia, es decir, bastante complicado, ¿no? Eh, eso es lo que pretendía descubrir ese proyecto y el proyecto ART articoch, que era una investigación precisamente sobre el, el control mental y sobre la hipnosis la, para, para llevar a cabo todo este tipo de investigaciones, pues se utilizaron drogas morfina, LSD, con el fin de producir amnesia en los sujetos de prueba la investigación cambió varias veces de nombre eh, convirtiéndose luego en el MK Ultra que hemos comentado pero no dejó de ser eh, perniciosa. De hecho, con el tiempo se demostró que se habían utilizado todo tipo de de, bueno, de, de productos químicos para conseguir inducir ciertos estados alterados de conciencia. Eh, los documentos, eh, cuando el, el MK Ultra fue oficialmente cerrado, que fue en 1973, desaparecieron. No quedaron ningún registro, porque evidentemente hubiera implicado a gente de muy alto nivel, en usos no demasiado éticos de ciertos. Medicamentos. En 1977 la CIA confirmó que había suministrado drogas a ciudadanos norteamericanos sin su consentimiento. En esos en documentos aparece el proyecto MKUltra, diferentes hay proyectos de control mental. Uno muy llamativo que tú nos has comentado es el subproyecto 68. En este caso fue un proyecto dirigido por el doctor Ivan Cameron y fue una de las etapas quizás más deplorables del proyecto inicial, que era el MK Ultra. En este, en este intento, en este proyecto para el control mental, eh, Cameron creía firmemente que podía romper a cualquier individuo y, re, y reducir su capacidad mental a la de un bebé, y a partir de ahí reconstruir la personalidad del hombre a su antojo. Imagínate qué barbaridad. Para quebrar a, sus, a los sujetos lo que hacía eh, era, por ejemplo, encerrarlos en cámaras de privación sensorial total, para inducir estados de coma o aislarlos incluso en ambientes durante semanas aplicándoles descargas eléctricas o obligándolos a escuchar mensajes repetitivos de forma continua durante días. Recordemos, por ejemplo, esto eh, ha salido en películas o, por ejemplo, en la famosa serie que hace poco triunfó, como era Stranger Things, donde Eleven era sometida a un trato parecido, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que deja mucho que desear y actualmente yo creo que este tipo de proyectos, al menos, eh, serían cuestionados, cosa que entonces pues quizás se hacían de forma mucho más alegre. ¿No? Otro de esos proyectos es el proyecto Stargate. En el caso del proyecto Stargate eh, sobre todo eh, lo que pretendían era demostrar la capacidad o la posibilidad de lo que llamaban la visualización remota ¿Qué era la visualización remota? Bueno, cogían a videntes, a clarividentes, a, a telepatas y bueno los ponían a trabajar con ordenadores o con incluso mapas para intentar localizar con visión remota precisamente dónde estaban las bases militares de, eh, del enemigo, es decir eh, pero además con un índice de acierto no poco elevado, o sea, hay casos donde se demostró que algunos de estos psíquicos habían sido capaces de localizar bases, eh, pues en este caso eh, rusas, eh, con un acierto un porcentaje de acierto bastante alto, la verdad. La semana que viene, Laura, a estas eh, horas, a estas eh, alturas, habrá acabado un congreso, un congreso del mundo del misterio en el que vas a estar. Eres eh, la organizadora, un congreso que tiene cita en Toledo, un congreso espectacular, ¿eh? Pues sí, la verdad es que además para aquellos que quieran ya quedan muy, muy poquitas plazas. te diría que igual quedan se siete, ¿no? siete u ocho, no quedan sí, sí, muchas sí. más. Estamos hablando del, del sexto Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia que se celebra el 5 y 6 de octubre en el, en, en el Palacio de Benacazón de Toledo, un lugar mágico donde los haya. En este caso contaremos componentes, la talla de Juan José Revenga, de Aldo Linares, sustituyendo, para aquellos que han oído antes hablar de Paloma Navarrete, sustituyendo a Paloma, ¿por qué Paloma, pobrecita, la tenemos con un ataque de asiática y no podrá asistir, con lo cual Aldo como forma parte del mismo equipo de investigación pues hará la conferencia él Jesús Callejo, Pedro moros Juan José Sánchez Oroz, Josep Guijarro Miguel Blanco, que en, en, tendremos en directo la, la, el honor de tener su programa en directo, también estará eh, Lorenzo Fernández, bueno y como no pues yo misma y el sábado por la noche podremos hacer, para aquellos que se apunten una ruta mágica, una ruta de Toledo nocturno, que la verdad es que hará las delicias de todos aquellos que no conozcan suficiente la ciudad o que quieran conocer esa otra cara mágica de Toledo que la verdad merece muchísimo la pena y bueno y, y aparte además, eh, tenemos, muchos otros congresos eh iba a decir tenemos claro. muchas más cosas que anunciar porque vamos este porque este ese congreso hace... es el primero de una larga serie de ellos y de actos Efectivamente, digamos que estamos en un paro o tres de meses muy intensos y el siguiente será el primer congreso que denominamos el poder oculto de nuestra historia de los templarios a la masonería, que es el congreso del que hablamos la semana pasada con Cristina Martín, que será el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Melilla Barajas de Madrid. Un congreso donde tendremos personajes tan reconocibles del mundo de la historia historiadores de tal talla como por ejemplo a José Luis Corral, a Cristina Martín, que nos hablará del tema del Club Bilderberg. También por ejemplo hablaremos con personalidades eh, como Margarita Torres eh, como Pepe Rodríguez o como eh, Juan José Sánchez Oro y como tú mismo evidentemente Bruno Cardeñosa un congreso también increíble para un tema apasionante como es el poder que ha habido oculto durante muchísimo en las décadas de nuestra sociedad, desde los templarios, los masones, actualmente pasando por el Club Bilderberg, Esos, esas sociedades de poder ocultas que han liderado pues el mundo entero, ¿no? Y para acabar el mes de noviembre, porque no hay dos sin tres, tenemos el Congreso de Superación Personal. En este caso será un congreso eh, que se celebrará el 23 y 24 de noviembre, también en el Hotel Media Marajas de Madrid y contará con figuras de primerísima línea, figuras que nos hablarán eh, de temas tan dispares como la superación, el miedo la seguridad en sí mismo personajes de la talla de Miguel Ángel Tobías Marian Rojas, que como muchos sabrán es difícil de ver porque esta señora que es la hija de Enrique Rojas tiene un consultorio que la verdad eh, bueno, es tiene abarrotado eh, gente tan famosa como Ruth Nieves, Pedro García Aguado Ramiro Calle o Dianina XL así que ya sabéis, entrad en la página de espaciomisterio.es y podéis acceder a cualquiera de estos tres congresos. Tres congresos que de verdad merecen muchísimo la pena y que yo creo que vale la pena pues que entréis, veáis la información y os animéis a acompañarnos. Todo el mundo puede acudir. Ese Congreso de Historia se encuentra en la página web de la revista Historia de España y el Mundo. También se encuentra en la revista en la información sobre los congresos en la página de Prisma Publicaciones y en espaciomisterio.com. Están todos los datos de todos los congresos y de todos los viajes efectivamente, porque no nos olvidemos que en breve, el 29 de noviembre tenemos la ruta del símbolo y la mitología celta que será de la mano de Lorenzo Fernández Bueno y también de digamos, un queridísimo colaborador también de este programa y de muchos y de muchos otros, yo siempre le he conocido como el hombre de la guitarra porque la verdad es que es un apasionado de, de ir con la guitarra a los sitios y me parece divertidísimo que es Juan Ignacio Cuesta un gran conocedor también de nuestra historia y de, y de muchísimos temas de misterio Así que ya sabéis los que os apetezca la, la ruta celta, pues entrad en espaciomisterio.com y la tendréis y los que no podéis acompañarnos también en el viaje de fin de año, uno de los viajes yo creo más mágicos que realizamos durante el año y en este caso con la compañía de Miguel ¿A Grecia, Pedrero ¿no? a ah, Grecia, con la compañía de Miguel Pedrero y de Josep Guijarro, nos iremos a recorrer Grecia, la Grecia clásica, la Grecia mágica, la Grecia la Grecia eh, que basaba muchas de sus decisiones en los oráculos, el Partenón, eh, lugares mágicos y únicos eh, que la verdad merece muchísimo la pena conocer y una noche de fin de año única. En Grecia, en Atenas, qué mejor lugar para celebrar el fin de año. Desde luego que sí, en donde se originó todo lo que tenemos. Grecia es el origen del mundo eh, moderno. En espacio espaciomisterio.com está toda la información eh, sobre este eh, viaje, y sobre todos los viajes, sobre todos los congresos, y la semana que viene continuaremos hablando con Laura Falcolara de todos estos eh, viajes de todos estos eh, proyectos y eventos verdaderamente extraordinarios para dentro de muy pocos días ¿eh? comienza la semana que viene y durante todo el mes de agosto se va a hacer realidad eso que dicen ¿no? que en otoño o das una conferencia o te la dan pues sí probablemente este año además está surtidito Laura Falcolara presidente de Prisma Publicaciones muchas gracias buenas noches a todos